全然知らない。 Denise Moore es dueña de una voz personal e intensa. El sonido de sus canciones puede definirse como nostálgico y actual al mismo tiempo. Como licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UBA y escritora de varios medios gráficos, Denise prestó especial atención a cada una de las letras de sus canciones, creando personajes desde los cuales componer y cantar las piezas y haciendo de ellas textos de ficción. Denise maneja una estética sofisticada, sexy y Y divertida. Conoce a Denise en Concept Radio Argentina. Bueno, para mí es un gusto recibir a Denise Murs en Concept Radio. ¿Cómo estás, Denise? Patricio, te saluda. Hey, hola, Patricio, muchas gracias por llamarme. No, por favor, Denise. Bueno,、eh, estás dejando un disco de lado antes de que me cuentes de tu nuevo disco. Me gustaría que me cuentes.、Eh, ¿Te costó mucho insertarte en el plano de lo que es la música el electropop argentina?、Eh, contame cómo haces para insertarte y, y ya tener un nombre, ¿sí? Sí. Eh, bueno, es, la verdad q u es e una buena pregunta porque es bastante difícil el camino de descubrir a dónde querés ir y qué género querés hacer. <ríe> Yo tuve la suerte de, de encontrar、eh, enseguida una escena que. Digamos, bueno, enseguida no tanto, porque empecé a los 15 haciendo rock y haciendo cosas un poco más.、Eh, no sé, convencionales en un punto. Sí. Y después, bueno, con la curiosidad que tiene la mayoría de la gente que se dedica a la música, de recorrer circuitos y de ir a fiestas.、Mm. Empecé a encontrar que había una escena que era la que a mí me convencía, porque tenía mucho que ver con la pista de baile, con, con la producción de ropa, con el maquillaje. Sí. Y, y lo bueno fue que, así como yo me enamoré de esa escena, la escena también un poco me dio la bienvenida. Cuando hablo de escena, hablo de, de como ciertas o o m c fiestas y. Sí, seguro. Y cierto s circuito, ¿no? s Obviamente no es algo masivo ni nada, pero, pero bueno, yo estoy feliz, digamos, con haber encontrado un lugar. Ajá.、Uh -huh. Eh, Denise, eh, contame a qué se llamó el remixame t o d a、eh, Quiero que me cuentes también.、Eh, me parece que vos tenés una, algo muy particular. Por ejemplo, cuando vos hablás de remixame todo, ¿no? de, de compartir tu música y que la gente la pueda bajar gratuitamente. Vos estás como、eh, yendo en contra de lo que quiere un artista, bueno, que, que le compren sus discos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa participación que le das a la gente?、Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vivís? Eh, bueno, mira, suena difícil. En realidad, creo que en un momento todos los artistas querían que le compren un disco cuando、sí. los discos se vendían.、Uh -huh. Pero me parece que en el fondo lo que los artistas quieren es que los escuchen y que su música gire, esté en circulación.、Sí. Cuando los discos se dejaron de vender y ya、eh, ni siquiera las grandes estrellas vendían discos, los artistas nos tuvimos que plantear si lo que queríamos era vender discos o lo que queríamos era difundir nuestra música. Uh -huh. Yo, por suerte, detecté el debate bastante temprano. Me di cuenta de que s e g u í a encaprichada en editar el disco como habían hecho mis ídolos cuando era chica,、uh -huh. no iba a lograr nada porque era algo que ya no se estaba haciendo.、Uh -huh. Ya cuando se hiciera, era muy difícil de lograr, ¿no? Pero si encima querés lograr algo que ya no se hace, es difícil porque los sellos ponían plata para sacar, para sacar artistas nuevos. Hoy en día no es así, y mucho menos acá. Eh, así que lo que.、Sí. Perdón, me vas a preguntar a l u i No, no, no. Bueno, yo creo q u vos, o sea, tenés un sustento que es propio. n o Vos no tenés ninguna discográfica. Este, la pelea sola. Sí, yo no tengo sello, pero lo que tengo son un millón de amigos. Claro. Y, y lo que tengo es un grupo de gente que labora conmigo que es increíble. Y esto es algo que, que quiero dejar también así como mensaje:、uh -huh. que es que en realidad es mentira que hay que tener muchísima plata para hacer una carrera. Sí. Es mentira que hay que tener un millón de contactos. Yo no tengo familia en la música, no tengo muchísima plata, pero lo que sí tengo es como una convicción y un sueño. Y a medida que fui desarrollándolo, hubo más gente que dijo: Ah, por ahí, por ahí llegamos a algo. Y si no, en el medio la estamos pasando bien. Yo creo que cuando la pasas bien,、sí. la gente se va sumando. ¿De qué, puede, ¿De qué forma te ayudan tus amigos? Por ejemplo, a la hora de realizar este, tu video pretenciosa, la gente te ayudó en el sentido de que conocías a alguien que pueda hacerte el video, este, hacerte la producción, el montaje. Sí, mira, bueno, todo. La, la vestuarista es amiga mía, el、uh -huh. peluquero es uno de l o s mejores amigos de toda la vida, los directores. Fue gente que se acercó también, estaba en la misma situación que nosotros, empezando. Sí.、Eh, digamos, son como cooperativas, se van, se van asociando a artistas y, sobre todo, cuando estás en el Underground en ciertos ambientes donde todo el mundo llega con una aventura en la cabeza. Alguien sueña con hacer un videoclip y vos tenés una canción、uh -huh. y una estética. Entonces, los sueños se van complementando y empieza a haber como una especie de cadena de favores. Seguro.、Eh, así que, en, eso está buenísimo. Cuando empezas a darte cuenta de que no necesitas ni millones, ni contactos, ni. Hacer nada raro para, para hacer lo que tenés ganas de hacer, las cosas empiezan a fluir. Sí, seguro. Y aparte, bueno, sé que ya con este nuevo disco que me gustaría, bueno, que es DMZ Remix, ¿no?、Sí. Este. Vos estás con. t El n é s e proyecto nace del DJ Nacho Canut, ¿no? Que además este, es el productor y tecladista de un grupo muy importante español que es Fangoria. Así que creo que estás. Este, te te mueves con gente importante. Bueno, mira, en realidad, no, no es que el, el proyecto nació de él. En、Ajá. realidad,、eh, hace dos meses a nosotros se nos ocurrió, así como liberamos el disco para que la gente lo descargue. Sí. El primer disco se puede descargar gratis.、Uh -huh. eh, lo que hicimos después fue liberar las voces del disco. En, en un formato que lo pudieran usar los DJs o músicos o amigos, gente que quisiera reversionar las canciones. Y dentro de esas personas es un monacho,、sí. que es, como decís, el tecladista y es compositor de, de los temas de Fangoria y es compositor de un montón de clásicos poperos españoles.、Uh -huh. Pero también fue algo que se dio por, por buena onda, por conocernos de cuando vinieron, a través de La Prohibida, que、sí. es una drag queen española también, que trabaja con, con ellos. Digamos, hubo como un film e y una buena onda. Y... Surgió la colaboración. Muy bueno. Bueno, Denis, contame de tu nuevo disco, sí, este, y contame si también tiene la particularidad de que la gente lo pueda bajar. Y quiero que me cuentes cuál es tu página y cómo tiene que hacer la gente para que baje tu música, sí. Ok, todo se puede descargar desde denismurfs.com.ar.、Uh -huh. eh, voy a explicar cómo se escribe, Denis. Sí, por favor. Que <ríe> es. De Nice con una S y una E, Murs, que es con Z al final. Igual、sí. si boolean algo parecido les va a salir probablemente.、Eh, y en este momento hay tres cosas que se pueden descargar:、uh -huh. Tenciosa, que es el disco, el primer disco.、Sí. El Collectro Popero, lo sacamos en el 2008, es muy bailable. Y、uh -huh. lo que editamos ayer son las versiones de remixes que hicieron un montón de amigos y un montón de músicos y de gente que no conocemos, pero nos cae muy bien. a、uh、j -huh. eh, Bueno, son los remixes d e p e r t e n e c e o s a Y también hay un adelanto del EP Nuevo que va a salir antes de fin de año que se llama p i s、sí. t a tema que hicimos para el programa de Ángel de Brito.、Uh -huh. eh, y, y bueno, y así que esas tres cosas están para, para descargar completamente gratuitas. Bueno, vos ya tenés un segundo disco.、Eh, ¿Cómo u á l es, este... e c cómo ves tu futuro como Denis Moors, como cantante?、Eh, ¿Qué ves más allá de, después de tu segundo disco, Denis? Mira, ese, el, el segundo disco que es el de remixes,、sí. eh, nada, estaba circulando a partir de ayer, así que todavía no pensé mucho en dejar que me sorprenda. LP que se viene a fin de año、eh, va a ser algo súper pistero también. Y trato de no pensar muchísimo a largo plazo, porque las variables que manejamos no son muy predecibles en este caso, ¿no?、Uh -huh. No hay un camino hecho, no tenemos una, una brújula clara. Así que es como que voy jugando, voy dejando que las cosas me sorprendan y. Mientras la pase bien, estoy a salvo. Seguro. Denis, e me gustaría preguntarte: p o n e r l e que el día de mañana venga alguien、eh, de un sello discográfico importante y te diga, Denis,、eh, vamos a grabar un disco, pero no se puede subir, ¿no? la gente no lo puede bajar. ¿Qué harías vos? ¿Cómo te enfrentás a esa situación? Y mira, siempre hay que ver qué es lo que te dan a cambio. Porque、uh -huh. sí es verdad que los artistas lo que sí necesitamos es difusión. Sí. La gente no, no lo sabe, pero. Eh, rotar en una radio muy conocida o rotar en un canal de videoclips o lo que sea, sale plata.、Sí. Eso, como independiente, olvídate. O sea, sí, es sí, es sí, realmente sí, sí. muy difícil llegar a, a tener una difusión masiva. Entonces,、uh -huh. yo creo que sean s e l l o que, que, que ponen、eh, lo que hay que poner a nivel difusión y p i d e ciertas cosas a cambio,、uh -huh. eh, habría que analizarlo. Lo que sí te soy sincera, yo no creo que a alguien en este momento se le ocurra. Prohibir algo que es tan obvio, bueno, por lo menos desde mi óptica, no creo que alguien esté v e n d e r físicamente discos.、Uh -huh. No sé, habrá que verlo. Me parece casi como una utopía lo que me planteas, pero no sé,、uh -huh. todo puede pasar, hay que ver qué pasa. No, no quiero decir nunca nada porque después、eh, no sé si lo voy a poder sostener, pero bueno, hay que ver qué se da a cambio, qué hay y. Y cuáles son los beneficios. Denis, ¿cómo es la relación con la gente que te sigue? ¿Con tus fans,、eh, tus amigos que te ayudan, que están con vos? ¿Cuál es el contacto que vos tenés? Aparte, bueno, seguramente por medio de internet, Facebook,、eh, Twitter. ¿Por dónde te relacionas con ellos? Contame. Y mira, redes sociales todas. Estoy、uh -huh. casi todo en la computadora. <risa> n o、no, la verdad es que estamos todos a full con eso.、Eh, y ya me parece que hablar de fans, hablar de. Viste que ya es como, somos todos amigos. Es claro, ya esa palabra sí, fan s es como、sí. que. Es decir, que las redes sociales también son, te han ayudado a conformar tu, tus discos, ¿no? Y sí, p e r o e n e c i o s a tuvo más de 35.000 descargas y eso fue por redes sociales. No fue porque salió en la radio, ni porque salió en la tele. La verdad es que fue. El, fueron blogs y bueno, los, los chicos que hacen blogs me parecen impresionantes. Yo creo que tienen una misión. Lo que antes hacían los sellos, ahora lo están haciendo muchos blogs. El tema de distribuir música, de seleccionarla, de, de, de ponerla ahí disponible la, para la gente es lo que, que tal vez antes hacían las grandes distribuidoras. d e n i s a en tu último disco, como el, como el anterior. Cuando hablamos de esta licencia, que para mí me, me resulta nueva escuchar el tema de Creative Commons, que significa que, bueno, que la gente lo puede bajar gratis. ¿Cómo, ¿Qué significa esto? ¿Que será editado online el, el disco? Bueno, es básicamente lo que estamos haciendo: lo editas en internet,、Ajá. lo pones a descargar, pero lo que la licencia Creative Commons hace、sí. es como regular ciertos derechos.、Uh -huh. O sea, te, le permite a cualquier persona bajarlo, regalarlo, compartirlo. Sí. Pero lo que no le permite es venderlo, por ejemplo. No, ah. no, te, no, no te permite usar una canción para hacer una publicidad. Nada de lo que vos puedas sacar plata del disco está permitido si no tiene autorización nuestra. Sí. Pero todo el resto, mientras vos no, no estés lucrando con, con lo que hacemos, mientras lo estés compartiendo, lo estés disfrutando,、uh -huh. está permitido y es bienvenido. Bueno, Denis, e me gustaría que, bueno, además que me cuentes, ¿estás por presentarte en algún momento ahora? ¿Alguna fecha tenés? Mira, en las próximas semanas vamos a tener algo confirmado, así que Facebook, f o t o l o g MySpace, lo que sea, pueden chequearlo y, y lo van a encontrar ahí. Bueno, Denise, me gustaría que me repitas、eh, tu página, donde la gente se encuentra con tu música y aparte esta posibilidad que muy pocas artistas, creo que prácticamente nadie tiene, de que te puedas bajar un, un CD completo de Denise Moore y tenés, este, por ejemplo, 30 canciones para bajarte. Sí, el remix. Bueno, en realidad hay, hay más, porque el primer、sí. disco tiene 12 canciones y. Los remix tienen 27 canciones, más una nueva. No sé, tenés como 50 canciones, así que <risa> puedes bajarlas de w w w d e n i s m u r s c o m a r todas las veces que quieras. Bueno, está muy bueno. d e n i s e Me gusta tenerte en Concept Radio. Me gustaría que por último nos dejes tu nombre grabado y un saludo para los oyentes de Concept Radio, ¿sí? Dale, como cuando quieras. Dale. Un saludo a toda la gente de Concept Radio. Acá, Denise m u o r s Pirátame toda, d e n i s m u o r e s c o m a r Besos a todos. Bueno, Denis, te mando un beso grande. Espero que a la gente、eh, le haya gustado y que pueda conectarte ¿no? por medio de tu página. Y te deseamos lo mejor. s í、eh, Apostamos a este nuevo emprendimiento que tenés, tu nuevo álbum. Y te deseamos lo mejor desde Concept Radio y a seguir adelante, a seguir peleando live con todos tus amigos, que seguramente son muchos. Somos una barra. Bueno, ahora también te una la barra, ¿querés? Dale, dale, dale, Denise, te agradecemos. <risa> bueno, y... muchas gracias por, por ayudarme a difundir esto y les mando un beso enorme. Y espero que estemos en contacto en adelante. Y te quería comentar que nuestra radio estuvo sonando. Tu、oh, tema Pretenciosas nos gustó mucho y seguramente este, va a estar, van a estar sonando los, los temas de tu nueva producción. ¿Sí, Denise? Gracias, lo que quieras es todo tuyo. Dale, un beso grande y gracias por todo. Un beso a vos, muchas dale, gracias. Gracias.、Eh. 「君ってたまんどしゃん」 No hay tu pe, único en su formato multimedial. Montier, Mont no hay tu pe. Montier, no hay tu pe. m o n t i e no hay tu、no、pe.、No、Una nueva forma de comunicar en el mundo del espectáculo. m o n t i e no hay tu pe. m o n t i e no hay tu pe. どう s e e u s